www.prevencionsalud.com.ar Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 salud.gov.ar Número de inscripción 1679 MIF Distribuidoras Colectora Este 1493, kilómetro 30, Panamericana Salida 197, El Talar Ventas arroba mifdistribuidoras.com.ar Para toda su línea completa de Tramontina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 Si te gusta el básquet, no podés perderte El décimo evento internacional de básquet De Open Sports, del 13 al 15 De agosto en el Estadio Polideportivo de Mar del Plata Cientos de chicos volverán A disfrutar de tres días a puro básquet Diversión y muchas sorpresas Jugando partidos amistosos y competitivos Más una super fiesta junto a los divertidos Rosco y Lola, con juegos, desafíos Con muchísimos premios para todos Y una espectacular camiseta del encuentro de regalo Informate sobre todo lo que necesitas Saber en opensports.com.ar Y disfruta de tres días a puro básquet, Open Sports supera tus metas ¿Quieres vestir a tu equipo de básquet? Glazer Indumentaria Deportiva, www.glazerindumentaria.com.ar En Facebook, Glazer Indumentaria En Twitter, arroba Glaser Sports Fin del espacio publicitario Argentina 570 Bueno, continuamos acá en UQ Radio Y por suerte ya nos escucha Alejandro Loati ¿Qué tal Alejandro? Gracias por atendernos Hola, buenas tardes Bueno, lo importante Lo primero, ¿qué fue lo que sucedió anoche Mientras Fabián Pérez te escucha desde Río? O hola Hola, hola Te hola, consultaba hola. para que nos contaras vos ¿Qué fue lo que sucedió ayer en la puerta de tu casa Mientras Fabián Pérez te escucha desde Río? Eh, bueno eh, Bueno, creo que hoy hizo un poco un poco de público conocimiento fue un, un no sé cómo llamarlo sin desprecio qué pero pero bueno encontré otra posta de caballo tal cual como salió en los medios eh, en la puerta de casa todo en la puerta en la entrada de casa en plena tarde conmigo y con mi familia dentro verdad no escuchar salí por otro motivo y me encontré con eso afuera Fabi ¿Cómo te va, Ale? ¿Qué decís? Buen día, ¿cómo andas? Hola, Galle, ¿cómo estás? Bien, bien, acá andamos, tranquilos. Bueno, eh, que, que, imagine, eh, imagino que preocupado este, por, lo, por lo que ocurrió, ¿no? Sí. Eh, eh. eh. Digamos, empezó con... Pues, no, sí, sí, terminó. No. Con, Con un poco de tristeza, dice, porque no, no me parece que no. Se está cortando el audio, Santiago, me parece a mí. Ale, ¿nos escuchas? Sí, sí estoy en la, vamos eh, a, vamos en a, en a la autopista, va, vamos a recuperarlo, vamos a recuperarlo, porque, porque siento que, porque, no, no, no, por lo menos me parece a mí de acá, no sé, como que se corta y no se escucha. Perfecto, sí. Ahí Franco ya lo vuelve a llamar y bueno, confirmó ya lo que se leyó hoy a la mañana bien temprano, ¿no? Esa, bueno, no es una agresión, ¿no? Pero es un hecho repudiable. Eh, la verdad, eh, sinceramente no pude escuchar bien qué dijo, si lo puedes repetir Santiago, porque no pude escuchar bien lo que dijo Alejandro? No, dijo que salió a la puerta de su casa y encontró la bosta de caballo, con él, él estaba adentro con la familia. y que estaba un poco empezó con un poco de enojo y terminó triste de la jornada eso es lo que llegamos a escuchar antes sí, de se cortara sí, sí. bueno este, eso, Ahí está es, de vuelta es, escuchando ola no hace falta que sean físicas pueden haber agresiones verbales pueden ser agresiones este de este tipo no no no no, no hace falta recibir un un golpe de puño para que no que, que sea una agresión este o, o un empujón o, O otro tipo de, de agresiones cualquier cualquier cosa que esté fuera de lo normal eh, es una agresión y se puede entender como como una agresión eh, Ale qué piensas acerca de, de, de quién pudo haber sido o, o, o cómo o cómo digamos qué fue la situación mira yo la verdad que quién fue el que pasó no sé eh, yo estimé digamos yo no creo que, que haya sido ...algo casual, ni, ni unos chicos haciendo maldades... ...porque, eh, primero porque no, no, no... ...esto no había pasado nunca, ni a mí... ...ni que yo haya escuchado en, en Sunchales... Eh, ...todas las demás casas de los vecinos estaban todas bien... Eh, ...yo siento que fue alguien que se tomó... ...lo que está pasando de manera... Eh, ...de manera personal y alguien que siente que... ...que, que yo estoy haciendo una maldad o, o perjudicando... ...a el de que estoy... ...cuando, bueno, cuando no es nada que ver... ...me parece que... ...que, que esto fue alguien... Eh, ...muy confundido... ...que está confundiendo las cosas... Sí. ...este... ...yo, yo siempre... Eh, ...yo estoy muy bien ahí... ...yo personalmente siempre que he tenido la posibilidad... Eh, ...he defendido... ...a libertad y he defendido la ciudad de Sunchales... ...siempre, con la camiseta puesta ahí afuera... ...y... y bueno no me, me parece que eh, que esto es alguien que se toma que, que se está confundiendo que, que siente que yo eh, estoy haciendo algo en contra del club no sé yo me lo me lo tomé así y eso es lo que menos cómo por qué motivo crees que qué pasó esto cómo por qué motivo crees que te pasó esto por qué motivo Y, claro aquí eh, y yo siento que tiene que yo siento que tiene que ver con el con el paro que estamos realizando eh, en más a todos los jugadores con la decisión con la decisión grupal que se ha tomado este y creo que tiene que ver con eso eh, creo que tiene que ver con con un enojo conmigo eh, Por, por, ...por un sentimiento de que yo estoy... ...de que yo estoy fallándole al club... Eh, o, ...o algo por el estilo... ...este... ...no sé, no sé si... ...si, si es un hincha enojado... ...no, no, no sé la verdad, pero... Eh, ...yo siento que, que viene por ahí... ...porque también lo es... Eh, ...bueno, Sunchales es un lugar... Es ...medianamente chico... ...este... ...pero donde, donde la voz corre mucho... ...corre muy rápido y, y se habla mucho... y en estos últimos días yo me doy cuenta que hay eh, una eh, que, que hay una corriente que se está que, que está dando vuelta por todos lados de que si los jugadores eh, de que si nos estamos portando mal con el club al no presentarnos eh, se está hablando de que um, se está hablando de que nosotros estamos eh, estamos perjudicando a, a, al club como si lo hiciéramos no a, a propósito eh, de que si de que la plata que ganamos y de que si por la plata que ganamos cómo no nos vamos a presentar un montón de cosas de muy mal gusto eh, que son personales y que no tienen nada que ver con lo con lo que está ocurriendo eh, me parece que todos esos mensajes que por ahí muchas veces no no no las palabras no no son cuidadas eh, y bueno pueden pueden pueden entrar en cabezas que que como te digo se confunden y, y actúan de mala manera Ale, ¿y cómo tomaste lo que salió publicado hace unas semanas de que tal vez eh, Libertad analizaba no hacer acciones contra los que no se presentaba la pretemporada? Y bueno, a mí personalmente no no me gustó. Yo no me sentí cómodo. No no me sentí cómodo con con ese comunicado. No no no me pareció correcto este. Sí entiendo que bueno sí entiendo que los clubes no estén contentos con que los jugadores no se presenten pero pero bueno yo esperaba otra cosa esperaba otra cosa otro tipo de apoyo este qué sé yo más cuando más cuando ni siquiera reglamentariamente todavía estábamos en fecha de presentarnos o sea, hay muchas cosas en mi medio pero bueno a mí personalmente no me gustó yo esperaba otra cosa y, y, y bueno un comunicado como ese quizá es otra de las cosas que que suman, ¿no? A que la gente se confunda, piense mal, este y, y bueno, la terminemos pagando nosotros, ¿no? Que nunca querríamos eh, hacer algo en contra del club. Y a cinco Además, días de lo que quedó preestablecido de los inicios de pretemporada, ¿te ves entrenando en libertad? Eh, Mira, ahora estamos en este momento estoy estoy viajando a Buenos Aires. estoy con, con, mi, con mi compañero de equipo y amigo, Marco Zaglietti, estamos yendo para allá con, con toda la fe de, de, de que esto se solucione. Eh, nos estamos acercando muchos jugadores en este momento a Buenos Aires, vamos a tener una reunión importante esta tarde y, y esperamos y deseamos que un acercamiento también con, con, con la gente del AAC para poder darle solución a esto. Eh, yo tengo muchas ganas de que se destrabe, de que quedemos... Eh, todos satisfechos y, y eh, que todo pueda arrancar normalmente, eh, pero bueno para eso para eso faltan cosas que bueno estamos estamos yendo a buscarlas en este momento. Eh, eh, eh, ¿Cuántas licencias de alta ya? Estoy hace cinco años. Eh, ahora voy a ir por el cinco Perfecto, si Dios quiere. Sí. Nunca tuve nunca tuviste un problema con la licencia de libertad, ¿verdad? No, no, no, jamás tuve. jamás tuve ningún problema eh, siempre la relación fue eh, siempre fue muy buena y, y fue mejorando no con el paso de los años y y con con la suma de confianza que se va dando en estas situaciones eh, siempre fue una buena relación independientemente de lo que de lo que ocurrió a vos independientemente de lo que está pasando en este momento a vos y a todos los jugadores no con el tema de de esta huelga, y de apoyar a la atención de jugadores. Eh, independientemente de esa pelea, la saco, la saco, la pelea este, porque no es lo que estamos analizando en este momento. ¿Vos crees que hay una de libertad del club puedo haber hecho lo que hizo? ¿O conociendo como conocían a los dirigentes sabiendo lo que los dirigentes este, son como personas, y, y después de tantos años que estás en el club? Porque hay pocos casos de jugadores que están 5 o 6 años eh, en un club y yo eh, Pensaste que hubiera sido hecho. No, no, no, porque no, si hubiera pensado eso, si hubiera pensado eso, Me hubiera, me hubiera. Hola, ¿se escucha? Hola, sí, sí, dale, se escucha. No, no, no, no, no puedo, no puedo decir eso ni, ni pensé eso. Este, me hubiera plantado directamente en ese momento en la puerta del club para intentar hablar con alguien. Eh, no, no, para nada. Para nada, se me cruzó eso por la cabeza. Pregunto, sí, decime. No, lo no cru... justamente por eso, para que quede bien claro, ¿no? Para que quede bien claro que, que nada tiene que ver según los, los dirigentes del Libertad o, o los directivos del club. mira nunca, nunca, no se me cruzó por la cabeza y no pienso eh, que nadie del club haya mandado a nadie a hacerme eso. De hecho, hace un rato me, me llamó el presidente del club y, y me manifestó que está muy... muy apenado por esta situación y que, y que cuento con, con su apoyo y bueno, y muchas cosas más que la verdad que fueron un llamado tranquilizador. Ahora sí, creo que hay que tener cuidado con comunicados con el que salieron, por lo que te digo, porque la gente por ahí a veces solo sabe eh, una cosa que lee en una página y se queda con eso y se empieza a hablar y, y bueno, por ahí sin la mala intención eh, hay mensajes que llegan a... a A, a gente que por ahí no no entiende del todo y y bueno y que puede malinterpretar entonces eh, sí creo que a veces se hacen cosas eh, por ahí sin intención que perjudican pero no para nada para nada culpo directamente al club de de, de de lo que pasó no no no sé no sé lo que pasó pero sí creo que fue alguien eh, que se está tomando esto personalmente Ale, muchísimas gracias, gracias. Queremos, queremos tener tu palabra queríamos saber qué, qué pasó este, Bueno, en un rato Vamos a juntar con, la, con los jugadores Y con las asociaciones de jugadores Para poder ver de qué manera se puede Descargar esto, y me quedo mucho más tranquilo por escucharlo de vos este, Que no son mayores, cómo fueron las situaciones este, Y que Y que necesitas que, que toda la responsabilidad Aquí en Libertades Sociales este, Así que no bueno, nada cualquier cosa gentil estos son micrófonos eh, estamos para lo que lo que necesites ¿sí? muchas gracias Fabi muchas gracias por el llamado eh, y aprovecho eh, hacerlo público a, eh, tanto a vos como bueno a, a ustedes como a, como a toda la gente que me está llamando y escribiendo para preguntarme cómo está todo eh, y bueno la verdad que está está todo tranquilo anoche no fuera la, la primera hora las primeras dos horas Eh, la verdad que no no me sentí bien pero bueno después hablándolo tranquilo con la familia eh, eh, bueno nos, nos quedamos más tranquilos pudimos pudimos entender ver de otra perspectiva la situación y, y bueno y ya ya estamos ya estamos tranquilos no pasa nada bueno vale gracias por el contacto lo mejor y que se solucione esto y un abrazo grande para el tirador Zaglèti <risa> perfecto le mando le mando saludos para ustedes bueno ahí pasaba entonces Alejandro Alvati, confirmando lo que Fabián había mencionado en el principio de, de este programa, que bueno, que encontró bosta de caballo en la puerta de su casa y que no entiende de dónde fue, ¿no, Fabi? ¿Te parece que ahora vamos a hacer una pausa y hablar con el máximo dirigente de Libertad para que cuente también qué sabe, ¿no? Que, sí, sí, sí, sí. Hablemos con, con Eduardo Rosso, el, el presidente de Libertad, el médico, este, que antes vamos a el equipo y después, bueno, este, ahora que se